nos ubicamos en una época fascinante para la historia de España atrás quedaba la Edad Media la farragosa Edad Media un tiempo para nosotros lleno de reconquistas lleno de mestizajes, lleno de idas y venidas de racias y algarabías un tiempo duro en todo caso las arcas eh, de Castilla y Aragón se encontraban depauperadas no había fondos para apenas nada ...ocho millones de primigenios españoles... ...se debatían entre la hambruna... ...o la necesidad de viajar a otras tierras... ...conocer otras latitudes... ...en busca de una mejor calidad de vida... ...todavía no se intuía... ...América... ...la gozosa realidad americana... ...pero desde luego... ...había que eh, aplicarse a fondo... ...en la resolución de algunos problemas... Pues, que debían solucionarse... ...uno de ellos era por ejemplo... ...Granada... ...la última presencia musulmana... ...en la península ibérica el reino de Granada, el reino nazarí de Granada contaba 800.000 habitantes dispuestos a defender hasta la última gota de sangre su presencia, su querencia por al andalus tiempos de guerra tiempos de fusión entre reinos tiempos de alianza y sobre todo tiempo en el que floreció el, el intento, la idea de un estado moderno esa idea que hoy llamamos España la fusión de la corona aragonesa con la corona castellano-leonesa daba ese resultado, ese magnífico resultado y sus cabezas visibles perdón Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se emplearon a fondo en la obtención del éxito y a fe que lo consiguieron no en vano los reyes católicos denominados así, bautizados así con ese título, gracias a la intercesión del Papa Alejandro VI, pues consiguieron eh, dar el primer paso hacia una realidad muy luminosa, una realidad imperial. Pero los reyes católicos necesitaron ser asesorados. Bien es cierto que eran mentes lúcidas, mentes brillantes, pero eh, supieron en todo momento rodearse de lo mejor, de la florinata, de lo más granado de la sociedad del momento. Y en esa sociedad eh, ilustrada, en esa sociedad humanista, se encontraba nuestra protagonista de hoy, Beatriz Galindo. Beatriz Galindo nació en Salamanca hacia 1465, esa es la fecha en la que la mayoría de los exegetas, una gran cantidad de biógrafos, coinciden. ...otros apuntan eh, un año antes, eh, diez años después... ...pero yo creo que debemos fijarnos en esta fecha, 1465... ...por entonces Salamanca era un hervidero cultural... La... <coughs> ...el aula salmantina, la universidad fundada por el rey Alfonso IX de León... ...daba magníficos resultados... ...eran tiempos eh, de cultura, eran tiempos eh, de humanismo los grandes eh, filósofos europeos propagaban su mensaje por las latitudes eh, católicas aún eh, no había explotado la reforma luterana el protestantismo por tanto las grandes potencias católicas Francia y España Flandes todos eh, los pequeños reinos y repúblicas ciudades de, de Italia Inglaterra pues se dejaban impregnar por esas corrientes humanísticas ...y por supuesto España no permaneció ajena a este asunto. Beatriz Galindo eh, viene a formar parte de una familia... ...de linaje hidalgo, pero venida a menos... ...por la precariedad del momento, las arcas patrimoniales... se Mostraban exiguas, ante tanta y tanta necesidad... ...y para Mayor Inri, la familia era muy abundante... ...muy abundante, muchísimos hijos, Beatriz una de las pequeñas... Fue escogida, fue elegida, como otras niñas eh, de su tiempo, para el claustro conventual. Beatriz iba a ser monja. Y sus padres eh, decidieron que Beatriz eh, se instruyera todo lo posible, con profundidad, con entusiasmo, en las lides del latín. Sin el latín no se podía rezar, no se podía eh, acudir a la liturgia, no se podían elevar cánticos al cielo el latín era el idioma con el que se comunicaba directamente con Dios el latín era el idioma universal el que unía gentes y culturas el que derribaba fronteras y bueno pues eh, las gentes cultas de, de aquel momento hablaban el latín con más o menos fortuna con eh, más o menos acierto pero en el caso de Beatriz Galindo ocurrió algo asombroso y es que con escasos años de edad mostró de inmediato unas dotes innatas para el aprendizaje del latín leía con fruición los clásicos se expresaba con una fluidez fuera de lo común que dejaba incluso en vergüenza a algunos catedráticos, a algunos eruditos de la universidad salmantina y poco a poco su fama se propagó primero por Salamanca, luego por la provincia, luego por el reino y ya empezó a ser conocida como la latina con 16 años era una auténtica experta en los textos clásicos esos que nos transmitieron los eh, griegos, los romanos todos ellos eh, en latín y con especial eh, dedicación Beatriz Galindo se fijó en los libros en las enseñanzas en los párrafos escritos por un tal Aristóteles el filósofo griego entusiasmó entusiasmó de una forma clara, diáfana a Beatriz lo leía todo sobre Aristóteles, sobre otros también eh, de su condición pero sobre todo Aristóteles aquella forma que tenía Aristóteles para hablar de las buenas gentes de las buenas personas, de los buenos gobernantes cómo deberían ser instrucciones eh, morales, moralistas que desde luego mmm, provocaron eh, eh, pues, la curiosidad de la joven salmantina y os digo que con 16 años era ya muy popular seguramente uno de sus mentores más acreditados fue Antonio de Nebrija Antonio de Nebrija ya le conocéis fue el, el primer autor de una gramática castellana era un hombre con unas luces eh, bueno eh, destacadísimas, un hombre verbilocuaz, un hombre eh, pues muy directo, muy simpático eh, pero sobre todo culto profundamente culto y refinado y claro no pasó para él desapercibida la figura de Beatriz Galindo y seguramente aunque no está constatado pero seguramente fue uno de sus profesores uno de sus tutores la gran historia para Beatriz Galindo comienza hacia 1486 en ese momento tendría unos 21 años y es cuando la reina Isabel I de Castilla todavía no era la católica ...pues cuando la reina Isabel I de Castilla... ...empezó a buscar preceptores... ...empezó a buscar eh, profesores... ...para sus pequeños... ...para el príncipe Juan... ...el heredero a la corona... ...y para sus hijas... ...Juana, María, Isabel y Catalina... ...Isabel quería la mejor educación para sus hijos sabía que debían ser eh, cultos que debían conocer eh, todo el saber de la época ella misma eh, nunca tuvo fama de, de mujer culta Isabel eh, I de Castilla pero eso es incierto ella eh, cuando ya comenzó en su ascenso social hacia el trono de Castilla tuvo que pasar por guerras incluso pero eh, supo de inmediato que mediante la cultura llegaría más lejos que la proyección de su reino alcanzaría cotas inimaginables Ser culto en el siglo XV era realmente importante y muy pocos accedían a ese privilegio. Bien, pues este año de 1486 es decisivo para Beatriz Galindo, porque Isabel I, conocedora del saber, de, de la fama, de la sabiduría de, de Beatriz, la reclama para su corte. Ya ocurrió en 1487, un año después, que el mismísimo Papa concedió una, pues un, permiso, un permiso especial para que los reyes... Eh, de Aragón y de Castilla y León pues buscaran eh, profesores para sus hijos, allá donde fuera incluso incluso en el seno de la iglesia Beatriz en ese momento en 1486 se preparaba para, para ingresar en el, en el convento pero la llamada de la reina pues eh, trastocó cualquier plan previsto y aquí la tenemos, en la corte se encuentra engrosando una lista de mujeres sabias mujeres que acompañan a la reina en todo momento que eh, sin, sirven de asesoras en momentos eh, delicados en situaciones delicadas y que están siempre acompañándola a uno y otro lado del reino en cada viaje, siempre va con ellas pues Beatriz Galindo está en esta lista no es eh, factible pensar que fuera eh, maestra personal de la reina esto parece infundado Tampoco hay que hablar de prefectora eh, de sus hijos No bien una institutriz, se pues, vivió como institutriz de las niñas De las infantas, de, de Juana, más tarde conocida como Juana I de Castilla o Juana la Loca O de María Isabel o Catalina Pero cuando hablan eh, de Beatriz Galindo como la maestra de Isabel I, esto no es cierto Al menos es lo que piensa la mayoría de sus biógrafos o cuando hablan de, de Beatriz Galindo como la camarera personal de la reina esto tampoco es verdad en los documentos que aparecen o que se han conservado se le da un tratamiento más o menos de criada o por lo menos esto es lo que Beatriz Galindo cobraba en sueldo el sueldo de, de una criada ella misma se autodenominó criada de, de la reina o moza pero hay motivos más que justificados para pensar que Beatriz Galindo fue mucho más Fue amiga, amiga personal, fiel consejera, leal, súbdita de Isabel I, siempre a su lado, y confidente, y además eh, cómplice en muchísimas cuestiones. ¿Acaso también las amatorias? Y por supuesto compartían su profunda religiosidad. Eran fervientes eh, católicas, rezaban eh, juntas y discutían sobre asuntos propios eh, del clero la verdad es que Beatriz Galindo debemos entender que fue una de las mejores acompañantes una de las mejores eh, amigas de Isabel, aunque ya os digo no fue conceptuada como dama como dama de la corte, nunca apareció en ningún registro, en ningún papel como tal bien, pasaban eh, los años y claro, pues eh, la reina empezó a preocuparse por la situación amorosa de Beatriz Galindo había pretendientes, era guapa pero ella no se decantaba por nadie ella seguía entregada a su religión a su saber a seguir escribiendo y leyendo en latín y la latina pues no terminaba de decidirse por el matrimonio así que los reyes Isabel y Fernando le buscaron un candidato idóneo un hombre ya entrado en madurez llamado Francisco Ramírez oficial de artillería por más señas y hombre de absoluta lealtad de absoluta confianza para los reyes no en vano les había servido en las guerras de Portugal y en la guerra de Granada, en la interminable guerra de Granada que ya venía prolongándose diez años nos encontramos en diciembre de 1491 las tropas eh, castellano-aragonesas se encuentran a las puertas de Granada en el campamento de Santa Fe Francisco Ramírez, llamado por la reina cariñosamente el artillero había enviudado y tenía cinco hijos a su cargo y Beatriz Galindo pues no vio mal eh, la unión con este hombre era una unión serena que otorgó a la pareja casi diez años de felicidad diez años en los que vinieron al mundo dos hijos, Fernán llamado así en homenaje al rey católico y Nuflo bueno pues en diciembre de 1491 se casaba Beatriz Galindo con el artillero ...unos días más tarde... ...las tropas... ...españolas... ...entraban en Granada... ...se ponía fin a los 780 años... ...de presencia musulmana... ...en la península ibérica... ...en Al-Andalus. ...es de presumir que Beatriz Galindo... ...se encontrara de viaje de novios... ...en ese asunto, en ese capítulo decisivo... ...para la historia de España... ...allí estaba, al lado de su marido... ...de su flamante esposo... ...Granada se tomó... ...los pendones de Castilla ondearon en la Torre de la Vela los andalusíes boquiabiertos tuvieron que asumir un incierto destino al poco llegó ese designio de reyes católicos para Isabel y Fernando al poco llegó el gozoso descubrimiento de América y tristes episodios como la expulsión de los judíos más de 150.000 hebreos marcharon al exilio en compañía de otros tantos musulmanes otros quedaron refugiados en las Alpujarras y eh, es aquí donde aparece otro suceso en la vida de Beatriz Galindo y es que su marido Francisco Ramírez el artillero combatiendo a esos musulmanes que se rebelaron en las Alpujarras algunos años más tarde pues falleció en combate corría el año de 1501 ...el único consuelo para Beatriz Galindo... ...fue su querida amiga... ...su querida reina Isabel la Católica... ...en ese momento... Eh, ...pues prácticamente se puede decir... ...que Beatriz Galindo asume... ...un retiro, un retiro voluntario de la corte... Solo se lo impide la petición expresa... ...la petición personal de la reina... ...y por eso queda en la corte refugiada... Pero es así, absolutamente enlutada y entregada a obras de caridad. Seguía inmersa en sus textos latinos, en sus libros, en sus legajos, pero ya nada era lo mismo. Sus hijos le, le daban consuelo, pero iban eh, creciendo y por desgracia no sobrevivían a la madre. Murieron muy jóvenes. ...y el golpe definitivo aconteció en noviembre de 1504... ...con el fallecimiento de la propia monarca, de la propia soberana católica... ...ahí fue cuando Beatriz Galindo, cuando la latina... ...ya sí que abandonó la corte... ...un retiro voluntario como digo, pero sin perder de vista... ...los asuntos cotidianos, los asuntos del reino... ...por ejemplo, se enfadó muchísimo, vio con muy malos ojos... ...que Fernando el Católico se desposara en segundas nupcias... ...con Germana de Fua y esto lo criticó abiertamente... ...no le gustó nada en absoluto... ...y en estos años pues también se dedicó... ...como, como hemos dicho... ...pues eh, a las obras de, de caridad... Eh, ...por ejemplo hay que atribuir a Beatriz Galindo... ...la fundación del de primer hospital... ...para pobres de Madrid... ...el conocido como Hospital de Santa Cruz... ...esto fue obra de Beatriz Galindo... ...y también eh, la fundación de algunos conventos... ...concepcionistas eh, franciscanas y sobre todo Jerónimas de esta última orden, pues Beatriz Galindo tomaría hábitos eso sí, mitigados por eso cuando falleció Beatriz Galindo pues no, no se le aplicaron como mortaja los hábitos de la orden Jerónima una mujer llena de bondad llena de amor hacia los demás llena de cultura siempre que hay cultura en alguien pues aparecen los mejores sentimientos siempre, siempre y esta mujer desde luego lo fue su legado eh, literario no es muy extenso no es abundante tan solo un par de cartas en latín algunos versos algunas anotaciones en los textos de Aristóteles textos que le leía con amor a su reina y un eh, documento único es un testamento redactado por su pluma impecable en la redacción en ese testamento dejaba su fortuna porque llegó a ser mujer hacendada no olvidemos que cuando se casa, los reyes agradecidos le dieron como dote 500.000 maravedíes, esto era una fortuna, 500.000 maravedíes, fijaos para que os hagáis una idea, el premio para aquel que avistase tierra en el descubrimiento, este fue el mal llamado Rodrigo de Triana, que luego no le dieron esa recompensa porque eh, eh, Cristóbal Colón, ...del que se cumple ahora su 500 aniversario... El, ...el 500 aniversario de su fallecimiento... ...pues Cristóbal Colón se quedó con el botín... ...pero el premio era de 10.000 baraberíes... ...y eso ya se consideraba un, un dinero... ...bueno pues Beatriz Galindo recibió 500.000... ...de dote... ...bueno pues todo este dinero... ...acumulado en su vida... ...lo donó a los menesterosos... ...a la gente que lo estaba pasando realmente mal... ...de hecho... ...en este hospital de los pobres... Eh, Pues no dejaba salir a nadie no, de, no le daban el alta a nadie que no tuviese el pan o el trabajo asegurado hasta que no tuviesen ese trabajo ese pan no les dejaban salir de, del hospital les daban a, albergue, les daban cobijo y comida por eso Beatriz Galindo fue una mujer muy querida absolutamente querida y casi casi santa pues eh, es verdad que cuando la desenterraron cuando sumaron su cadáver para un traslado y esto ocurrió muchos muchos años después de su muerte Pues ese cuerpo estaba o permanecía incorrupto, estaba intacto. Beatriz Galindo murió con casi 70 años, 69 por más señas, en 1534, en noviembre de 1534. Beatriz Galindo, la latina, una de las mujeres más cultas y refinadas de su tiempo, una mujer que vio morir la edad media y el renacer de una nueva intención, de una nueva modernidad. Una mujer que caminó con paso firme y que abrió las puertas a otras como ella, que desde luego dieron mucha gloria a este país en entonces casi casi inocente, casi casi virginal, llamado España. Hoy en día, uno de los barrios más castizos de la capital, uno de los barrios más eh, célebres de Madrid, lleva por supuesto el sobrenombre con el que la recordamos, La Latina.